La visión utópica de Charles Fourier. Hacia una sociedad igualitaria y solidaria. En un mundo sacudido por la desigualdad y la explotación, surgió un pensador revolucionario con una visión audaz y utópica. Su nombre era Charles Fourier, un hombre que desafió las normas establecidas y soñó con una sociedad completamente diferente. En su búsqueda incansable de la justicia social, Fourier se convirtió en el padre del cooperativismo y en un crítico feroz del capitalismo imperante a través de su obra innovadora y sus ideas visionarias, dejó una huella indeleble en la historia del pensamiento social y político. Sumérgete en la vida y obra de este inigualable pensador, y descubre cómo sus propuestas desafiantes siguen resonando en la búsqueda de un mundo más equitativo y solidario. Charles Fourier, pionero del cooperativismo y crítico del capitalismo. Charles Fourier nació el 7 de abril de 1772 en la ciudad de Besançon, Francia. Proveniente de una familia burguesa, su padre era un comerciante de telas. A pesar de que sus padres tenían la esperanza de que siguiera sus pasos en los negocios, Fourier mostró desde temprana edad un interés y una curiosidad inusual por los asuntos sociales y filosóficos. Durante su juventud, Fourier estudió en el Colegio de los Hermanos de la Doctrina Cristiana y más tarde en la Universidad de Besançon. Sin embargo, no logró completar sus estudios universitarios debido a dificultades financieras y una creciente insatisfacción con el sistema educativo tradicional. Después de abandonar la universidad, Fourier se trasladó a Lyon en 1793 y comenzó a trabajar como empleado en la casa de comercio de su tío. Durante su estadía en Lyon, se sumergió en los círculos intelectuales y políticos de la época, donde se encontró con las ideas de la Revolución Francesa y las discusiones sobre la igualdad y la justicia social. Poirier desarrolló una crítica acérrima hacia el capitalismo y la economía política dominante de su tiempo. Consideraba que el sistema capitalista generaba desigualdades y explotación, y que no permitía el desarrollo pleno y armónico de los individuos. Propuso un nuevo modelo social basado en la cooperación y la solidaridad, donde los trabajadores se organizarían en comunidades llamadas «falansterios». En 1808, Fourier publicó su obra más importante, Teoría de los cuatro movimientos y de los destinos generales, donde expuso su visión utópica de una sociedad perfecta. En esta obra, propuso la creación de comunidades autosuficientes y armoniosas, en las que los individuos pudieran satisfacer todas sus necesidades materiales y espirituales. Estos falansterios estarían formados por un grupo reducido de personas que trabajarían en conjunto y compartirían los beneficios de su producción. A pesar de su brillantez intelectual, las ideas de Fourier no fueron ampliamente aceptadas en su época. Sus teorías utópicas y su lenguaje extravagante dificultaban su comprensión y aplicación práctica. Sin embargo, su obra tuvo una influencia significativa en pensadores posteriores, como Karl Marx y Friedrich Engels, quienes reconocieron la originalidad de sus ideas sobre la organización social y económica. Fourier vivió gran parte de su vida en relativa pobreza y fue objeto de burlas y rechazo por parte de la sociedad. A pesar de ello, siguió defendiendo sus ideas y publicando numerosos escritos a lo largo de su vida. Fue un firme defensor de la emancipación de la mujer y abogó por la igualdad de género en sus falansterios. Charles Fourier falleció el 10 de octubre de 1837 en París, Francia. Aunque sus ideas no se materializaron durante su vida, su legado como pensador socialista y precursor del cooperativismo perdura hasta el día de hoy. Sus propuestas visionarias y su crítica al sistema capitalista siguen siendo objeto de estudio y debate en el ámbito académico y político. A pesar de no haber logrado ver la realización de sus ideales en su tiempo, Fourier sentó las bases para futuras corrientes de pensamiento y movimientos sociales. Después de su muerte, el legado de Fourier continuó extendiéndose. Sus ideas sobre la cooperación y la organización social inspiraron a varios grupos utópicos y cooperativos en el siglo XIX, incluyendo experimentos comunitarios en Estados Unidos, como las comunidades de los Shakers y los Owenitas. Además, la influencia de Fourier se hizo evidente en las teorías y en el trabajo de pensadores posteriores, como Marx y Engels, quienes reconocieron la importancia de sus conceptos sobre la emancipación del trabajo y la lucha contra la alienación. Fourier también influyó en los movimientos feministas del siglo XIX, al abogar por la igualdad de género y la emancipación de la mujer en sus comunidades. En el siglo XX, el movimiento cooperativo y las ideas de Fourier experimentaron un resurgimiento, especialmente durante los movimientos contraculturales de la década de 1960. Las comunidades intencionales y los proyectos cooperativos adoptaron principios y valores fundamentales de Fourier, como la autogestión, la igualdad y la solidaridad. Hoy en día, el pensamiento de Charles Fourier sigue siendo relevante y objeto de estudio en campos como la sociología, la economía política y la teoría social. Sus críticas al capitalismo y su visión de una sociedad más justa y armoniosa siguen siendo fuentes de inspiración y debate en la búsqueda de alternativas al sistema económico y social actual. En resumen, Charles Fourier fue un pensador socialista y uno de los padres del cooperativismo. Aunque sus ideas utópicas no fueron ampliamente aceptadas en su tiempo, su legado ha dejado una marca duradera en la historia del pensamiento social y político. Su visión de una sociedad basada en la cooperación, la solidaridad y la emancipación individual continúa siendo relevante y sigue inspirando a aquellos que buscan un mundo más justo y equitativo.